¿Cuáles son los jugadores del español? Bueno, creo que la valoración es positiva. Todos están contentos, creo que han, han hecho un partido digno dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, sabiendo siempre que el español es muy superior a nosotros y que bueno lo más normal es que pues lo que ha sucedido, incluso podríamos haber encajado algún gol más, bueno, creo que el resultado para nosotros es un buen resultado. Sí, lo hemos intentado sobre todo que pues ser fieles a nuestra idea de juego, intentar que el equipo muestre que va a intentar llegar a conseguir éxitos a través de, de tener el balón y de llegar a la oportunidad contraria a través de la combinación. Y aunque haya llegado el español, pues también lo hemos intentado contra ellos. De hecho en algunos momentos nos habéis apretado. Hemos lo que hemos podido. Creo que algunos se ha equivocado ha ido para arriba cuando no tenía que hacerlo. No, yo creo que es una de las señas de identidad que tiene el olor que son gente que son de apretar, los chavales, y bueno, nos se han fijado en la camiseta ni el escudo que tenían que apretar. Y han sido valientes y han apretado cuando han podido y cuando la fuerza le ha aguantado. ¿La contra, ¿Quina valoración es, es el primer partido por Madrid contra el equipo español, no? Bueno, yo creo que la valoración que tenemos que hacer es que, que es totalmente irreal a lo que nos vamos a encontrar que lo único que tenemos que hacer es disfrutar de ver jugar contra un equipo de primera división agradecerles que haya venido aquí a compartir este momento con nosotros que para nosotros es histórico, después de 25 años que haya venido un equipo de primera división y se hayan, se hayan pues bueno, han hecho el favor y ahora ya partido y pasar página, yo creo que pocas emociones podemos hacer que no sea la de estar contentos por habernos enfrentado a, a un equipo que es un referente en España. Bien. No, no, Pero hemos fuernos pues, lo que han hecho. Estar ser valientes con balón, ser osados, y esperar a que, a que poco a poco se vayan conjuntando y que, y que vayamos consiguiendo pues ese ese nivel que queremos alcanzar para empezar la liga pasando por el camino en esta temporada y un poco de cada 2012 a 2013 que esperamos aquí o mantenernos en este que esperamos es que el club crezca a través de la día de juego y a partir de ahí vamos a ser vamos a ver dónde dónde podemos llegar y no solamente nos vamos a fijar en el primer equipo, sino todo la, todo el fútbol base. Somos un club no somos un equipo, es decir, nuestro objetivo no va a ser subir a segunda vez, si llega, llega. Nuestro objetivo va a ser que la camiseta del Olot, cuando sea reconocida en Cataluña, porque es un equipo que juega bien a fútbol, tanto los alevines infantiles como todos. Esa es nuestra intención. ¿Una pregunta, Bens?